Y ofrece, claro, justamente este este paquete de, de soluciones, si se puede decir, que es eh, su, eh, eh, quitar la huelga de hambre y eh, volver a su regue por 48 horas una vez eh, estabilizada su salud. Claro, ahí se llegó, <risa> se llegó un acuerdo claro. con el Machi y quedan pendiente el reclamo del resto de los huelguistas. Exactamente, claro. Exactamente. Eh,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 Que Rodrigo, se respetaba justamente eh, sobre eso no cuál es, eh, cuáles son además de, de esta de, de este convenio el 169 cuáles son lo, los el pliego de reclamos que, que se fueron sumando eh, en estos meses mira no te quiero eh, <ríe> no te quiero decir información que no manejo bien porque esto ha variado un poco Eh, pero principalmente eh, porque se han, se han hecho petititorios que son que, que se han pasado un, o sea que han ido creciendo pero claro principalmente es el respeto del convenio de la oit pero también el, el todo el proceso carcelario en chile eh, sobre todo no el reconocimiento de estos políticos mapuche también dentro de en eh,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 Desde hace bueno, siempre se ha conmemorado desde, desde que ocurrió ese lamentable hecho de Macarena y nosotros desde los medios alternativos eh, hemos estado generando, bueno, en realidad nace desde la, desde la coordinadora de, de que conmemora la, la, la muerte de Macarena Valdés y bueno y de Rubén Collío, que es su compa, eh, compañero, Eh, han estado siempre en un proceso de agitación y desde los medios alternativos este, se hizo un cadenazo radial en el, el mismo día que estuvimos transmitiendo desde Radio roof y también desde el, desde la no, no recuerdo bien el perfil del d de, de la página de, Mac, de como te apoyo Macarena Valdés. valdezs eh, y bueno eh, es un proceso que sigue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 Una serie de amenazas que terminan en un, en un asesinato macabro Enfrente de sus hijos Y eso es lo más terrible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 Eh, denunciada o, o, o descreída la, el, el argumento oficial de bueno fue un suicidio eh, en ese sentido también hay una hay una experiencia de lucha que va creciendo en el pueblo tú te refieres al, al, a la noticia que apareció de las dos también que aparecieron eh, colgadas ¿no? Sí. hace poco sí bueno mira frente es igual hay un hay un tema de que la misma comunidad ha pedido cierta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 en formación fidedigna y desde los pueblos hacia todo el mundo. Muchísimas gracias, Rodrigo.